por la noche de la celadera, mira vos, eh. Y también dice que el acuerdo sería el intercambio incluiría también lograr paridad cambiaria con las monedas, eh. Claro, porque tenemos problemas, ¿viste? con la moneda con los chinos. Siempre te dan lo vuelto en caramelo los tipos. Dice, dicen que está tan buena la relación con los chinos que la reta para no quedarse atrás estaría por instaurar el barrio Palermo Pekín. Mira vos. Otra información dice, iglesias reabrieron para dar misa, dice crónica, eh. En Cava fieles deben cumplir este Directo protocolo en el protocolo este de cava no puede haber más de 20 personas por parroquia solamente dice se puede permite la presencia de 20 fieles Infieles ni hablemos mejor que se abstenga o sea tiene que haber una persona cada 15 metros cuadrados se reduce a 10 personas lo que pueden tomar la comunión se reducen las penitencias también dice por robar por ejemplo se si encuentra padre, padre nuestro 25 ave maría por mentir 20 Padre nuestros 10 ave maría Por desear la mujer de tu prójimo, 25 Padre Nuestro, 18 Ave María. Por escuchar temas de Chano o Ricardo Arjona quedan sin efecto las penitencias ya que no está considerado un pecado sino una pelotudez atómica y pasamos otra información de la nación que dice Ewan McGregor, me encantó la Argentina que tierra más hermosa dijo eh y después dijo, bueno, me la llevo ¡Qué otra información dice, en crónica habla de Eduardo Feynman y dice me sentí un paria, infectado y apestado, mira lo que digo Feynman, me sentí un paria infectado y apestado bueno ahora solo le falta contar cómo se sintió cuando se agarró el covid 19 también ¿no? <risa> ya que estamos y la última información de la contratapa de diario popular pepito sibrián vende todos sus anillos menos uno a ver a ver cómo siento pepito Sibrián dice está la foto y de pepito Jean, dice vende todos sus anillos menos uno ¿eh? ¿Cuál será el anillo que no quiere eh, vender? Bueno, lo dejamos para la próxima semana, el remate, porque no me lo acuerdo, y esto fue todo, país, desde acá, de Caballito, Buenos Aires, Argentina, para, para Radio Gráfica, ahí en el barrio de La Boca, quédate en casa, usá patrolling gel, está barbijo, que todavía tenemos más programa. ¡Hasta las ocho! Nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios.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 de 20 además el alargue de los domingos siempre después del bulbo por radiográfica FM 89.3 los miércoles de 22 a 0 horas cantemos a nuestro origen Héctor Minutillo te invitan a desde el origen Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche Compartilo en Desde el Origen Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas A compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música Porque queda la palabra Todos los miércoles a las 21 horas queda la queda palabra, la palabra. FM 89.3 Radiográfica Fin de Espacio Pusitario Maybe I didn't treat you Quite as good As I should ya nada será igual una semana más y una semana que si nos dejamos llevar por el pulso de muchos medios nos dejamos llevar por las redes sociales bueno pasado mañana viernes habría una corrida bancaria ni más ni menos no en este país que enloquece por el dólar porque el Blue no tiene techo y la mar en coche y la realidad Y la realidad es otra. El pulso cotidiano es otro. Digo esto porque se comienza a ver allí, no al final del túnel, como dijo alguna vez una vicepresidenta, pero ya se deja ver que en ciertos sectores, sobre todo de la vida industrial argentina, hay atisbos de reactivación. Una reactivación que tal vez, sin esta maldita pandemia que estamos transitando, ...la podríamos haber visto antes... ...y le va a caer al bueno de Martín Guzmán... no el, ...el San Benito de la Sarasa... ...permanentemente, el ministro de la Sarasa... ...el ministro que era sacachispas... ...cuando fue a negociar esa deuda... ...que un gobierno digno... ...de la más oscura antipatria nos legó como una espada de Damocles... ...esa deuda que supuestamente iba a condicionar a cualquier gobierno de tinte popular... ...si es que la nación argentina, disculpen, que el pueblo de la nación argentina osaba votarlos. La cuestión es que Martín Guzmán, eh, no en soledad, está claro, ¿no? en, un, en un trabajo político notable... ...en el cual participó el Papa Francisco, y hay que señalarlo, no sacó la espada de Damocles nos sacó esa espada de Damocles, y sin Sarasa, ¿eh? con mucho laburo. Entonces hay gente que está realmente muy nerviosa, y atenti, ¿eh? atenti porque la pregunta que me hago es ¿a qué están dispuestos? Esta antipatria, estos grupos económicos, dueños de medios de comunicación, dueños, de, en algunos casos también de medios de producción de este país, están dispuestos a cualquier cosa, Y es una operación cotidiana. Y en ese sentido no hay zaraza, ¿eh? No hay zaraza. Las operaciones están a la orden del día. Pero la realidad es, y la realidad es que no al final del túnel, como dijo alguna vez una vicepresidenta, sino que comienza a verse la reactivación en sectores industriales en nuestro país. Y ese, ese, ese verdadero miedo de la antipatria en el día de hoy. Ya nada será igual, una semana más. ...vamos a Carlos Aira recién... ...y ahora prestenle atención... ...a lo que nos trae... ...Néstor Gorojovsky... ¿eh? ...antes les cuento... ...Fautino Velasco dice con buen tino... ...qué problema de presupuesto... ...tiene Página 12 Grupo Octubre... ...y si ahora pone el canal IP... ...qué problema tendrá... ...para hacer las cosas bien... Eh, ...hay un montón de comentarios aquí... ...algunos... ...muy perspicaces... ...bueno gracias Gonzalo Aliego... ...como no... Eh, dice Arambás que supo de las circunstancias del accidente de Lara San Juan sobre qué fue lo que pasó, realmente explotó por mal mantenimiento Mirá, el, lo que sí nosotros corroboramos con Julio Fernández de Barayban en la señal es donde estaba y estaba para abajo no estaba en una zona en la cual Gran Bretaña decía que no debía estar Emiliano Vidal, Qué buen reportaje y otro ejemplo del poder multinacional escondiendo difusión en agosto se cumplió un año cuando Mauricio Macri incendió la economía argentina y el país viviría las peores 48 horas en décadas, después de haber perdido las pasos contra el actual mandatario Alberto Fernández. Bueno, siguen llegando los mensajes, pero no nos vamos a quedar sin escuchar a este miembro consuetudinario del espacio de llanadas será igual Vamos con Néstor Brokowski. Hola, ¿qué tal? 23 de septiembre es un día repleto de aniversarios. Está el aniversario del voto femenino, está el aniversario del nacimiento de Mariano Moreno, el gran jacobino rioplatense, y está el 47º aniversario del retorno de Perón a la presidencia hoy 47 años el general don juan domingo perón era reelecto por tercera vez y con casi dos tercio de los votos de la ciudadanía presidente de la nación terminaba de esa manera un largo periodo de proscripción de la voluntad mayoritaria de los argentinos y argentinas dentro de ese 64 por4% de votos que más o menos sumó perón 64 por4% de los votos había de todo Perón logró juntar desde los más recalcitrantes y burocráticos partidarios del ultraverticalismo en el movimiento nacional hasta unos 900.000 votos con la boleta del FIP que era, recogió la voluntad de gente que estaba dispuesta a apoyar a Perón y al mismo tiempo luchar por el socialismo sin disputarle a Perón ningún liderazgo sin sometérsele a críticamente. Y toda esa inmensa diversidad estaba unificada por la intención de reinstalar a Perón en la conducción máxima del Estado. Y en Perón se encarnaban las tres banderas históricas del 17 de octubre del 45. Soberanía nacional, independencia económica, justicia social. El intento de reconstrucción nacional de Perón en 1973 no so no sobrevivió mucho al fallecimiento. En julio del 74 el gran líder ...parido por la clase trabajadora y las Fuerzas Armadas el 17 de octubre del 45. El permanente ataque oligárquico a la clase trabajadora y al pueblo argentino... ...así como disensiones internas que muchos intentaron dirimir por las armas... ...debilitaron cada vez más el peso de esa rotunda expresión de unidad en los comicios. Y bueno, la oligarquía y el imperialismo se sirvieron de esa fractura y de esa violencia. El 24 de marzo de 1976... Todas las esperanzas nacionales del 23 de septiembre de 1973 se vieron destrozadas, junto con la Argentina industrial en su conjunto, por las medidas tomadas por la feroz dictadura oligárquico-imperialista, en la cual la oligarquía utilizó al partido militar, que siempre fue un partido militar oligárquico-imitrista, para llevar a la verdadera presidencia de la nación a José Alfredo Martínez de Hoz. Lo que hizo Martínez de Hoz en su momento, ahora se conoce como neoliberalismo. Ser neoliberal es ser partidario de Martínez de Hoz y de su sicario Jorge Rafael Videla. Así de simple. No hay otro detalle. Bueno, después del fin del régimen militar... Las medidas tomadas por Alfonsín Menem de la Rúa también completaron la destrucción del gran país posible que se avizoraba el 23 de septiembre de 1973. El 19 y 20 de diciembre del 2001, al precio de 40 vidas humanas, el ciclo que empezó en 1955 había, había llegado a su fin, o parecía llegar a su fin, con una formidable pueblada que abrió un tortuoso sendero a cuyo término estaba la presidencia de la nación del 10 de diciembre del 2003, para el hasta entonces oscuro gobernador santacruceño Néstor Kirchner. Kirchner inició un lento pero claro proceso de reconstrucción nacional que otra vez pareció acercar a la Argentina en los 12 años que duraron su gobierno y el de su esposa Cristina Fernández de Kirchner a condiciones que permitieran soñar con la restitución política del país que el 23 de septiembre de 1976 había elegido a Perón como presidente por tercera vez. Pero esa reconstitución de lo posible fracasó nuevamente por disensiones internas en el campo nacional y popular que terminaron por dejarlo del terreno la reacción oligárquica e imperialista más reconcentrada en dos errores sucesivos dos errores sucesivos sectores del campo nacional y popular rompieron la unidad necesaria para vencer al candidato del imperialismo y la oligarquía el primero fue en 2007 en 2007, Cuando la sectaria división del campo popular entre las candidaturas de Telermanifimus en la capital federal la regaló la jefatura del gobierno porteño Mauricio Macri en 2015 la división se dio entre quienes confiaban en Cioli como posible candidato a